Hola Pepe, buen mediodía para toda la audiencia del informativo Farco. Recién acabo de estar participando de este segundo seminario internacional: desde el extractivismo a la reconstrucción de alternativas, colonialismo, capitalismo, patriarcado, continuidades y profundizaciones. Son los temas principales que se van a ir desarrollando en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario entre hoy y mañana viernes. Durante toda la jornada va a haber actividades. Y puntualmente hoy fue la apertura con la mesa de presentación. BEPE, la CTA Autónoma y Pañuelos en Rebeldía estuvieron desde las 9 de la mañana allí. Y luego comenzó una charla ...acá、uh, realizada por Raúl s i v e c h i Horacio Machado Arauz y Claudia Corol. Justamente por parte de Claudia Corol, vamos a escuchar algunas palabras de lo que se comenzó a debatir esta mañana aquí en Rosario. Claudia, de Pañuelos en Rebeldía, educadora popular, nos contaba cómo hacer para seguir aunando luchas. Terminar con esos distintos modos de violencia en términos continentales e internacionales es muy difícil que podamos pensar cómo lo resolvemos solo en un territorio, pero desorganizar la violencia capitalista, patriarcal, colonial nos obliga también a. A pensar cuáles son los a p o r t e s que estamos haciendo. Y entonces, volviendo a las primeras imágenes, los juicios a los genocidas, ese ya basta a los genocidas, no resuelve todo. Pero no e s s o l o un hecho de justicia y de derechos. Es también decir, acá pusimos un ya basta. Cuando las mujeres nos organizamos para juzgar un felicidad, cuando organizamos la marcha por el niño, a las menos si somos miles y miles, o cuando llegamos 70.000 a, a Rosario para decir ya basta, Esos son...